Para nosotros configura un hecho de corrupción eh, individual que deberá ser investigado por la justicia, en primer lugar por la cuantía y por otro lado por la actitud de un funcionario de un gobierno al cual pertenecimos nosotros y del cual nosotros creemos que debe rendir cuentas. Ante la justicia, ante los organismos especiales de recaudación,